¡Bravo, gran líder, hombre! ¡Bravo! Estamos teniendo un bonito viernes y tenemos yeah. en, en la... Vamos a recibir un par de llamadas o bueno, por lo menos una llamada tenemos aquí a Pablo. Pablo, buenas tardes, brody. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Aquí viene al 100 listo para salir del Halle. Mm. Para salir del Halle. ¿En qué trabajas, Pablo? Eh, en pintura ahorita. Pintando. Muy bien. ¿En qué ciudad? Eh, en Lawrenceville. ¿En qué estado es esto? Gwinnett County, Georgia. Georgia Bueno, saludos a toda la gente de Georgia Que nos escuchan Y nos da la oportunidad De que, pues, detenernos Ahí en la radio, escuchar el podcast Gracias, Brody Y pues platícame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué me escribiste? Uh, la situación Que yo tengo con Mi señora es todo Estamos bien tranquilos y todo En la casa todo va bien Y nomás cuando salimos A una fiesta o algo me tiene que salir un gran problema Y nomás toda la gente Se nos queda viendo como que Si me dio una cachetada ah, uh -huh. wow. tú, Y me o, o siento sea, a ver, O sea, tú, tu trabajo, ella, su trabajo ¿Ella trabaja o no? Sí, okay, sí eh, ella trabaja Ella en su trabajo, tú, tu trabajo Todo bien, llegan a la casa Todo perfecto, pero el sí. problema es Cuando sí. ya van a un party Ahí es donde ella, ¿cómo reacciona? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa ahí? a ah, primero llegamos todo calmado y todo y ella se va a sentar con las señoras y yo con los compadres tomamos allí y luego voy a rato a chequear si necesitaba algo si quiere comer y nomás se me queda viendo y luego me pregunta ¿a rato hablamos en la casa ah. y nomás y nomás me quedo viendo como que, que, que hice y ya lo me dice otra vez que vamos a hablar en la casa, y pero lo dice más fuerte y todos se quedan viendo con la boca abierta. Híjole, maestro. Y llegas a la casa y ¿qué te dice? Ah, ya para el tiempo, eso es la parte que es raro porque si le molesta, sí me dice, pero muchas de las veces ya para el tiempo que llegamos a la casa, ella está tranquila y en el camino para la casa también está tranquila. Y no, no me dice nada. Perfecto. Eh, lo que me acabas de decir ahorita, Brody, es simplemente para reafirmar lo que yo siempre les digo aquí. Eh, muchas mujeres quieren reafirmar o quieren eh, mostrarse muy gallas, muy como yo soy la fregón aquí, como que la que yo mando, la chida. ¿no? Chichas. La, eh. Sí, muy, muy chichas ellas. no Entonces, este, estas mujeres estas mujeres son las que de repente tú las ves en la en el party. y como dices tú levantan la voz en frente del esposo para humillarlo porque eso es lo que es es una humillación pública que ustedes la ven como jaja y les voy a decir ahorita quien se preocupa de los grandes problemas y no se preocupa de los pequeñitos está haciendo un gran error. Tienes que ponerles la misma atención porque el pequeño crece. El que tienes ahorita grande un día fue chiquito y nunca le prestaste prestaste atención. Tú estás en un gran problema y te lo voy a decir, y, y van a decir, qué exagerado, me vale lo que digan. Estás en un gran problema porque tienes ante ti una mujer manipuladora social. Es una mujer que te manipulan y como tú eres un brody calmado, pues tú llegas a sentir pena ajena y te da un poco de vergüenza, no al decir... Este como, y, imagino los amigos Ah, güey, aguas, aguas Aguas, ¿no? Me imagino los amigos Las mujeres Que están ahí, las comadres Dicen, mira, este sí lo trae cortito Este tipo de mujer que tú tienes Brody, estamos hablando de una Persona bipolar Porque está muy enojada, muy molesta Es el diablo en la casa de los compadres Pero en cuanto se suben al carro Prende la música Y se pone a escuchar música, a, a, o sea, se le olvidó. O sea, ¿Quién en su sano juicio, señores, para que me, los que me están escuchando, quién en su sano juicio reacciona así? Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto tienes con ella? ¿Algunos dos años, tres años? No, ya vamos para seis años. Seis años. ¡Wow! Muy, muy seis años de sufrimiento. Man. Tú no hables, porque... En, entonces <risa> Imagínense hey, imag, Imagínense ustedes Brody Esta situación Ella dejó bien claro Ante todos de que ella es la que manda Y este Brody fue calmado y Si tú fueras un hombre Que no fuera Que no fuera la coherencia Que fuera menos Inteligente Le dirías A mí no me grites Y ahí se arma el desmadre Enfrente de todos Entonces Tú has sido muy calmado ¿Qué es lo que vas a hacer? Eh, en mi punto de vista, ¿qué haría yo? Decirle, me invitaron a una fiesta, voy a ir y, y, y pues eh, voy a llegar temprano, voy a llegar más tarde y que diga, ella, pero como que vas? Vamos, no, yo no puedo ir contigo porque no te lo había expresado. Pero tú tranquilo, eh no te lo había expresado, pero y, y, y le, yo te entiendo. O sea, yo te entiendo y, y yo, yo creo que es un problema que, que tú tienes y, el, y ese problema yo creo que no, no sé cómo ahorita arreglarlo de pronto pero creo que no merezco yo que me humilles ante la familia, ante los compadres, ante la gente yo no lo merezco, le dices tú, yo no pero si tú crees que lo merezco, yo no estoy de acuerdo por lo tanto de aquí en adelante si vamos a ir a una fiesta o ve tú ¿O voy yo. Porque tú y yo, yo te amo, tú me amas, estamos muy bien aquí en la casa, pero fuera de la casa eres otra persona, fuera en los parís eres otra persona y yo no pienso, eh, no, pero es que, que tú te vas y te sientas con los hombres, es lo que te va a decir que tú vas y tomas ahí y tú le dices, mi amor, tú y yo estamos aquí en la casa, compartimos mucho tiempo juntos. Entonces, si quieres compartir tiempo conmigo, no vamos a ir a ningún par y vamos solos a caminar al parque, obviamente ya que esto se arregle, vamos al cine, vamos a un baile, tú y yo. Ahora, si vamos a ir a compartir con la gente, nosotros tú y yo ya convivimos y compartimos, ahora nos toca a mí compartir con mis compadres, a ti con la comadre, te ves muy a gusto. Y ya después platicamos de cómo nos fue. No tenemos que estar en un party como la bola de güeyes que están ahí con la vieja. La señora en la cocina y el güey ahí, el mandilón, a un lado de ella. ¿No? Ahí están a un lado. A ver, salieron a compartir. Es una ocasión donde eh, los hombres por lo regular están acá. Las mujeres acá. Ojo, ya que se junten todos hombres y mujeres, Pues está bien. Pero que un güey mandilón esté con la vieja ahí o que nada más se la pase. ¿Qué, eh, qué, qué, qué ocupas? ¿Qué ocupas? O sea, todo el tiempo... No, hombre, señores, yo no sé qué tipo de, de relación tengan ustedes, pero eso no es sano. Y van a decir, sí, pues yo sí le hago, doggy, yo estoy con mi vieja y qué. Ah, ok, está bien. Tú estás con tu mujer, ahí quédate. Pero la mayoría de brodis, que no me van a dejar mentir, Quieren estar cotorreando con los hombres, pláticas de hombres, sí. las mujeres con las mujeres, pláticas de mujeres. Déjenlas que ellas estén en su espacio de mujeres, de chisme mitote y nosotros de a echar mentiras de que traigo viejas y no sé qué. O sea, déjenos porque quieren agarrar el espacio de ese espacio. Entonces tú de aquí en adelante, si yo fuera tú le diría, cu cuídate mucho si quieres te llevo, pero ¿por qué? Ya sabes por qué. Yo no voy a permitir esto. ¿Cómo ves? Escucha muy bien, maestro. Pero con esa voz que tiene, siento que no le vas a decir nada. ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Le tiene miedo? No, no, no, no, es que sí, sí ando nervioso poquito, pues. No, pero, pero digo, con ella sí le puedo hablar bien y, como digo, en casa si sí, sí todo está bien. Y como usted dijo, nomás es para, para hoy, demostrar a la gente quién manda. Pero, pero, maestro, ¿no será que con esa voz que tiene el de muy buen hombre... Cuando la señora se junta con las otras señoras, será como que ellas les meten cizaña a la mujer de él. Como diciendo, no, míralo, ya está ya. No, porque los compadres de él o sus amigos no están igual que las otras. O también a los otros los tratan igual, brody. A veces. Ah, ah es un clan. Es o sea, un clan. O, o sea, es un clan. O sea, o sea, es, es, es, a ver, esa es otra de las cosas quien que... toma Cada quien toma turno. Sí, o sea, te, te, toca, a ti, te toca a ti fregarlo, órale. Muy bien. Oye, maestro, una sí. disculpa, pero usted tiene que preparar a este joven muy bien, porque mire, yo sí tuve ese problema y aún lo tengo. Yo traté de hablar con mi esposa y, y, y, y, y cuando yo traté de hablar bien con ella en la casa, pues no, era como si yo fuera nadie. ¿me Entonces, ¿cómo se puede preparar preparar el bien para... Decirle exactamente qué es lo que ocupa, maestro. Ya te dije, Diablito, ¿no estás escuchando? Ya nada más decirle... No, él, sí, él, pero él, es él no que, lo como que lo siento como que lo está mandando nada más con una espada. O sea, tiene que ir bien preparado, maestro. No, no, no. A Eso ver, es lo que yo veo. Lo, man, lo, mandé, lo mandé con una espada y, y no ocupa más espadas, Diablito. Es That's que... Right. O sea, ¿cuántas espadas quieres? A ver... Eh, y si, si ella es así si es como él, le está describiendo uno tiene que ir bien preparado eso, okay. bueno, a ver voy a eso entrar a tu, voy a entrar a tu juego digamos que ella dice pues ni madre vamos a ir los dos y a mí no me digas eso a mí no me mandas y, y tú y yo vamos a tener que ir entonces le dices mira enfrente de la gente no te contesto mal ni te peleo pero aquí sí te voy a pelear y no es pelea es nada más te voy a decir algo así como tú me estás hablando yo te voy a hablar no vamos a ir si tú sigues actuando así entendiste No vamos a ir a ningún lado, te vas a enojar conmigo, vas a hablar mal de mí o vas a, ok, cuando tú, tú tienes la, tú tienes la, el, el, el, el como dicen, la cacerola por el mango, de ti depende, o sea, yo voy a ir contigo, pero a mí no me hables a, a mí así ahí. Es, es que no hay otra espada, que es era más reafirmar que esa es tu decisión. Si tú ella ya dejó bien claro cuál es su decisión que te va a estar fregando en los lugares. Ah, pues tu decisión es bien clara que no te vas a estar dejando de que te de que te haga menos en los lugares públicos, punto. ¿Por qué? That's right. Ya. Ay, ¿qué quieres? Que, que le digas, oh. "Mi amor, si te compro una bolsa, ya no me vas a decir nada?" O sea, eh, así hay güeyes que hacen eso. Dicen, yo la tengo bien controlada, maestro. Ah, sí, sí. Nah, yo nomás le compré su casa y ya, la traigo controlada. Ah, mira, no, pues sí. Yo ya nomás le compré un carro, y ya nomás le compré una bolsa, ya nomás le compré una, un celular, y ya nomás la traigo bien controlada. No sean imbéciles, eso no se llama ser controlada. Ustedes la tienen comprada. Y la otra, solamente una mujer baja, una mujer cualquiera, se compra, solamente una mujer cualquiera se calla con una bolsa, un carro una casa, solo una cualquiera hace eso entiendan, ok, y ahorita regreso Brody, gracias por haberme llamado gracias maestro bravo, bravo, bravo, bravo. solo una cualquiera se vende con eso acuérdense, ya regreso Chido, chido es el podcast de eras no hay chocolate lo que te estás escuchando Este es el podcast de Joe Machido. Sí, ahí están, chido, maestro Si quiere comentarles también Ah, muy bien, acá me está diciendo el erasno De que el día de ayer, este, Luis Luis publicó Porque a ti te mandaron los videos A mí me mandaron los videos, maestro Saludos a toda la gente que lo escuche usted aquí en su podcast eh, y también aquí en pues todas las radios donde nos escuchamos. Gracias a Dios, decirle eh, saludos a toda la gente que nos deja entrar ahí en su radio, en los dueños de la radio, los gerentes, los programadores de las radios donde nos escuchamos en todos Estados Unidos. Gracias. Oigan, eh, ayer les pedimos, ayer fue el día de por reconocer el trabajo de la gente que anda en el campo, la gente que anda en el film, maestro, y de repente que pedimos foto, videos, videos y fotos de en dónde andan y que nos mandan videos, maestro, fotos, videos de dónde anda la gente trabajando en el film, desde la fresa, el brócoli, donde quiera, y ya posteamos ahí, Luis, ¿verdad?, los videos en las redes sociales, eh, ahí los posteó Luis, ¿no, Luis? Así es, en los Insta Stories y también en Twitter hicimos un thread uh, de todos los videos y fotos y, que nos Y en enviaron. Facebook, ¿no?, en Facebook se fueron a las historias de Facebook Ah, sí, pues ahí están ahí. todos los videos De la gente mandando saludos Que andan en el film, maestro Oye, qué bien, sí, me tocó ver algunos eh, Vamos a escuchar, es más eh, No pueden ver los que nos están escuchando en la radio Pero queremos que escuchen Algunos de los audios de la gente que anda en el campo Trabajo muy difícil de, de realizar Aquí están Camaradas, sacando pipas, Herano Sacando pipas para que se cultive Y se spraye Y meterle tema de goteo era de los gallos Puro Guanajuato y de Xonora, chicoteado. Te voy a hacer famoso con la Choco. Saluda, dale, güey, a la cámara. Te a hacer famoso hasta sonora güey. Pues. Es el día del agricultor, güey, es tu día. Ahí está Entonces, estos brodies mandaron los videos al WhatsApp y los subieron. Están en la página de Erasno la Chocolata en el Facebook. Sí. Ahí está La Palomita Azul, ¿eh? es la página oficial. Si usted sigue otra página de Eras en la Chocolata que es pirata, vaya ahorita. Y si no están las historias, los videos, es que es la pirata. Y, y sí, no, de veras, gente, de veras, ¿por qué? Hay que ser muy tonto para que te digan, mira, sigue la que tiene La Palomita Azul, la verificada. Y siguen otras páginas, todavía les escribe, ¿no? ¿Qué onda mi no ¿Qué onda? ¿Y que no son las oficiales Entonces nada más para que se pongan truchas Así que vayan ahí Y vean todos los videos, ¿qué más hay ahí brody? Ahí hay otro video, oiga Buenas tardes mi Erasita, aquí andamos Aquí andamos, al y pasadito Aquí andamos con Perano Garbanzo, al cienuco viejos Aquí andamos, mira Gracias mi, mi Padre bendito Dios Aquí andamos a Agustito Estamos como el Erasno ahí nomás de huevones viendo la computadora nomás viendo a ver que que me este es un brody que está en la cabina de su tractor que pues tiene aire acondicionado tienen todo ahí dice como huevón como el erasno acá hay otro no <música> Un saludo de los baños de California Aquí sí, piscamos tomate sí, Escribiendo es es a la choco Ahí nos tienen sí, Una vez más después de limpiar el camión de la compañía JK, JK Farm Vamos a terminar de limpiarlo Y a sanitizar todo el camión Con el objetivo de... ahí está ahí. Aquí no mira Trabajando en el ajo Metiendo 12 horas Así tiene que quedar para que lo levanta la máquina y anda mi compañero él va adelante cortando el puro cogollo lo deja así y yo voy cortando pero lo dejo así mira, te anda escuchando ¿Qué tal? No, se siente muy fregón Oye, eso del ajo tienen que ver el video Sigan las redes sociales Erasno y la Chocolata en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter Escúchate este Mira Choco, así se pisca la almendra Ahorita se sacude Y luego pasa la barredora Como estaba diciendo el amigo ese que te habló Este es el trabajo que se hace Esta es la máquina sacudidora La que sacude Luego pasa las que van Ahí está. Una limpia de coliflor. Ahí Pero ahí estamos echándole ganas en JK. JK Farm. Gracias por el apoyo al 100. 100 diarios. Gracias, José. Gracias, Guadalupe Gracias Rodríguez. Yo, man, ahí estamos. Man, man. Eh, ahí está toda la, está la gente, bueno maestro. No, muy agradecidos. Muy agradecidos con todo lo que... Pues la raza, ¿verdad? de la, Lo que la raza... Eh, su trabajo y pues fue el día de agradecer el Día del Agricultor así que acá tengo otro video Ahí está. Hola Erasno, Chocolata este es mi trabajo aquí en El Fil en Salinas, California yo me dedico a chequear las plantas de plagas y enfermedades la compañía la compañía en la que trabajo se llama Ranko en Salinas, California. Saludos. Ahí está. Ahí está el Brody que trabaja en en Ramcom. Ahí trabaja en Ramco el Brody y también en la fresa. Ahí pues saludos a toda la raza que anda en el campo. Yeah. Muchachos, gracias so cool. por su gracias. trabajo. Pues esa era, maestro, disculpe que le haya quitado poquito de su adorado tiempo, ¿verdad? Y sus alumnos, ah uh, saludos a todos los alumnos del Doggy y a los que no Este, también les mando saludos. Ándale, hombre. <risa> eh, a, ver si no lo, a ver si no lo regañan a los que escuchen ahí mandando saludos del trabajo, maestro. A ver si, si no lo regañan. Mientras, tra mientras trabajas. A ver si no lo regañan. Eh, a ver, señores, una mujer quemó un automóvil eh, y explotó en su cara. O sea, esta mujer le encendió un automóvil supuestamente... La, la noticia dice que supuestamente Ella lo encontró a él Este... Chiri, ¿no? Que ella lo encontró a él enga wow. Engañándola Y que... Y le y Pues esta mujer va a quemar el carro y le explota en la cara No quiero desearle Mal a nadie Pero ojalá que la gente que hace este tipo De decisiones le explote En la cara a todos los carros que tengan que Explotarles oh. No le deseo mal a nadie Pero de verdad a ver, esto es una una señal de qué tan dañados están y qué tan dañado estoy yo. En ningún momento... Eh, sí, es que me han dicho que estoy loco, que estoy... Vamos a ver, ustedes están bien, yo estoy mal, ¿verdad? Pero nada más les voy a dar un ejemplo de algo que se discutía en redes sociales y voy a ir a mi página de Instagram... De, no, voy a Twitter, porque aquí fue donde sucedió esto. Una mujer, fíjate, una mujer me, me yo, yo había publicado, ¿recuerdan el, el perro como pitbull que lo va jalando un chihuahuita, ¿se acuerdan? Sí, sí como no. Sí, Ahí sí. lo vimos en sus redes, y, Claro. Y, y lo que yo escribía era cómo un perrito chihuahuita va jalando un pitbull porque decía cuando te dejas dominar por la tóxica, es lo que decía la imagen. Entonces yo escribí algo que decía así, es tiempo que te des cuenta de lo que eres capaz, es tiempo que te liberes de esa chihuahuita. Tú eres grande, importante y fuerte. Solo falta que entiendas que tú puedes ser mejor sin esa mala mujer que te llena de estrés, presión y humillación, ¿no? Eso es lo que yo decía, fíjate. Mm -hmm. Esta mujer escribe como diciendo, a ver tú, Doggy, ahorita vas a ver, ¿no? Bien dicho, mi Doggy, Doggy. Pero, ¿qué pasa si la si el chihuahuita, lo al chihuahuita, no? ¿Qué pasa si la chihuahuita trata así a ese pitbull, no? Si lo trata así porque es tremendo y no entiende por las buenas. O sea, ¿qué pasa si tu mujer es tóxica contigo y es brava contigo porque tú no entiendes a las buenas, entonces a las malas? O sea, un ejemplo, vamos a quemarle el carro, vamos a arañarlo, vamos a golpearlo, vamos a... ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces le escribí yo lo siguiente. Bueno, si no entiende por las buenas verdad Si no entiende por las buenas, entonces no entendió y ya. O sea, querer hacer entender a alguien por las malas te vuelve psicópata, estúpida y tóxica. Si no entiende por las buenas, lo mejor es alejarse. O sea, si el Brody no entiende, como ustedes dicen mujeres tóxicas, eh, bravas, psicópatas, locas. Si ustedes no entendió el Brody por las buenas... Ya lo intenté, ya me voy, pero como están locas, no están sanas de la cabeza. ¿Qué dicen? No, pues ahora le hago la vida de cuadritos, es un perro, lo voy a amarrar, lo voy a hacer esto, lo voy a lo, lo, lo voy a castigar, lo voy a chantajear, lo voy a lo voy a ¿cómo se dice? Uh, la palabra manipular manipular lo voy a chantajear, le voy entonces ¿qué hacen los brodies? Ahí van, y ellas creen en el mundo de su mundo de ellas, locas, locas, estúpidas psicópatas es, oh. es que ellas creen que están haciendo algo bien, a ver yo estoy mal pero si yo, alguien no entiende por las buenas, ya no entendió ya, ya estuvo, ahora imagínense el doggy por las malas ¿no? Golpeando este, a una mujer, yendo a su trabajo, eh, manipulándola, tengo un video, tengo esto. O sea, eso es ser locos, güeyes. Entonces, eso es mucho de las mujeres de que cuando ya no pueden, como estaban acostumbradas a manipularlo y hacer todo esto, pues el día que no wow. pueden, tienen que hacerlo por las malas. Les voy a dar la definición de psicópata, ¿ok? A ver, gran líder. Ahí va definición de psicópata para que vean que no uso las palabras a lo tonto definición de psicópata aquí va psicópata es una enferma mental que sufre de una psicopatía la principal característica de esta sujeta es la imposibilidad de empatizar y experimentar remordimiento ante cualquier tipo de situación o sea, no muestran remordimiento ¿qué quiere decir esto? ¿Qué decía el brody hace rato en la llamada? Estoy con las amigas. Está mi esposo ahí. Una mujer bien. Le daría vergüenza hasta llamarlo. Mucho menos ofenderlo en frente de alguien más. O sea, ya me viera yo con mis amigos. ¡Ey, ven acá, vieja! Vamos a hablar en la casa, ¿eh? Vas a ver. O sea, no, brody. Eso eso está mal. Solo una mujer psicópata hace eso. Entonces, no, no, no muestra remordimiento ante lo que hace. O sea, ella, en vez de decir mi amor, perdón, es así soy y qué, ¿eh? Así soy y qué. Esas son las que escriben en redes sociales like, that's the way I am. Si te quiere, que te quiera como eres. Esas son. Esas son las locas estas Las mandilorianas, maestro. Estas son las locas. Entonces, esta es la definición de psicópata. Yo por eso le dije pues, si una mujer si ve que su hombre no entiende a la buena, pues ya. Ya no entendió a la buena. Quiere decir que no, no le interesas, no le importas. Aléjate, vete, vete, mujer, si eres sana, vete, pero como eres loca, eres una tóxica y psicópata, no te vas a ir, por eso quiero que me entiendan que la mayoría de ustedes están locas, la mayoría son psicópatas, entiendan, de verdad, entonces, ¿cuál, cuál la definición de psicópata? Ya les decía, imposibilidad de empatizar y experimentar remordimientos ante cualquier tipo de situación que normalmente le provocaría por esto mismo es que interactuarán con el resto de las personas como si fuesen meros objetos, o sea te van a ver como un objeto ¿cómo le hacen? pues a mí con que me traiga de comer el desgraciado y me tenga mi casa y mi carro a mí me vale ese güey lo que haga ¿no? o a mí hace lo que él tiene que hacer, es como eres un objeto te tratan como la computadora ¿La computadora que es? Le pega, ¿no? Méndiga estúpida, no se me... Eres un objeto, así te tratan. Dice, que utilizan únicamente para lograr sus objetivos, generalmente bastante despreciables. Los mismos, por cierto, y en el caso que lo hagan resultar ser a beneficio de otro, es por egoísmo. Y para disfrutar, en último término, ellos protagonismo. De verdad, la palabra psicópata... Se las voy a publicar en las redes sociales, ahorita en mis redes sociales, en arroba el maestro Dogi. Léanla, profundicen, analicen y para que vean ustedes qué mujer tienen a su lado. Si tienen una psicópata, porque la palabra soy muy fuerte. Pero, no, güey, eso es muy fuerte, yo no tengo una... No, vean la definición y la mayoría de ustedes, les apuesto lo que quieran, tienen una psicópata en su casa. De verdad, sí. Por otra parte, eh, la psicópata bravo, no, tendrá... No, espérenme, no, espérenme, maestro. ¡Bravo! ¡Qué clase nos está dando, maestro! Yeah. ¡Gracias! Por otra, por otra parte, la psicópata tendrá su propio código de comportamiento. Por lo tanto, solo sentirá culpa o remordimiento al transgredir el mismo y ninguna en caso de contradecir del resto de la gente. Pero como... En contraposición, su comportamiento es sumamente adaptivo, pasarán inadvertidos mayormente entre el común de la gente. O sea, nadie les dice nada, siguen haciendo eso, se ve normal, qué malo tiene, yo lo tengo, yo lo hago como yo quiera yo soy la chihuahuita y hago con el que quiero esto, pitbull. Nadie, oh, nadie le dice nada. Yes. Na, nadie Maestro, le dice. ¿Así le hablan las mujeres de verdad algunos hombres? Man? No te yes. hagas. Entonces, nada les dicen. Oh. Nada les dicen. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas creen que está bien. Por eso dice, mayormente, ellas pasan eh, inadvertidas porque eh, eh, dueños, además... Dueñas además de necesidades absolutamente atípicas, las cuales por supuesto buscarán satisfacer y aquí justamente quedarán en evidencia porque normalmente las mismas contrarían la costumbre y hábitos del resto. Recurrentemente solemos reducir la personalidad psicópata a la del asesino serial y no está mal porque el mismo es un auténtico psicópata, sin embargo, también hay psicópatas que no son asesinos y que son muy, pero muy simpáticos. ¿Qué tal? ¿Escucharon eso? Nada, no, están en otro lado. Oigan bien, lo voy a repetir. Cuando hablamos de un psicópata, todos se imaginan un asesino serial, dice la definición aquí, dice, pero hay psicópatas que no son asesinos, que son muy, pero muy simpáticos. Qué tal en la, ahí las ves ah. en las redes sociales, las ves con la comadre muy acá con la que y qué tal la psicópata, pero se ven muy muy simpáticos. Dice, y para nada les tiembla el pulso a los do, a o los dominan los re, o los domina los remordimientos Si tienen que mentir, mienten encubrir, encubren, engañar, engañan estafan, estafan, hacerle daño a alguien para conseguir sus propósitos, lo hacen ¿cuántas mujeres no se han casado con un güey diciéndole que lo aman solo porque uh. tiene dinero o porque ya no las peló el otro o están enojadas y, y, o sea, este tipo de cosas que hacen, estas psicópatas aquí está toda la definición se las voy a publicar al ratito en tanto las eh, bueno, ahorita se las voy a pasar esta, esta definición está muy interesante Y se las voy a enviar Para que Se las voy a dejar ahí Para que lo lean Y ustedes mismos saquen su conclusión ¿Qué tipo de mujer tienen? ¿Ok? ¿O qué tipo de mujer gracias, están conociendo? Gracias maestro Gracias maestro Necesitamos esa ayuda Cuídense mucho Yo sé que ustedes Especialmente tú Edwin y Gess eh, Tú este diablito Lo necesitan <risa> eh, Señ, ¿Sí? ¿no? O bueno, no. No, no, yo la verdad no, no lo ocupo, maestro. Yo yo sé mm, bien dominar yeah. aquí en este esta casa, ¿eh? oh, Es que no es cuestión de saber dominar, es saber de entender el significado de una psicópata, es, es para aprender, maestro. A veces que veces si nada más es necesario saber obedecer. Bueno. Si si lo si lo ven esos son parte de los que están dominados no no es que sea así, yo, yo nada más nada más hay que saberle sacar el, el, el ustedes usted no se peleen, nada más hay que saber sacarle el rollo, cuídense muchachos ahí nos Gracias, vemos bueno, hasta noche. luego, Dale, regresamos